Buenas tenemos lista ya una nueva travesía, será un programa especial en el que vamos a intentar dar respuesta a las muchas preguntas que nos habéis hecho sobre este tema y hoy más que nunca recomendamos que no os lo perdáis. Ahora comenzamos en directo cuando son desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, estamos en Prado del Rey, esto es Radio Nacional de España y estamos a punto de llenar juntos este espacio en blanco que ahora se abre y lo necesitamos a todos buenos saludos y las en nombre de todo el equipo de nuevo es un placer estar aquí juntos esta noche celebrando también un cumpleaños como decíamos ayer gracias por ese EGM que ha hecho que doblemos nuestra audiencia aunque es un misterio no tenemos oyentes ni en Aragón ni en Extremadura, ni en Baleares, ni en Cantabria, ni en Castilla-La Mancha, con lo grande que es, aunque tenemos aquí gente de Albacete, ni en Murcia, ni en Navarra, ni en el País Vasco, ni en La Rioja. Así que si hay alguien escuchándonos de esas comunidades, llamarnos, que a lo mejor os toca un premio esta noche. paso nos ayudáis a desentrañar un misterio es como digo llamarnos nuestro teléfono 900 137 137 llamada gratuita el email espacionblanco arroba rtv punto es, y nuestro muro de facebook espacio en blanco buscáis ahí estamos y repetimos las comunidades eh, Aragón Baleares, Cantabria, yo sé que en Cantabria nos escuchan, Castilla y Almancha sé que nos escuchan también, Extremadura, Murcia Navarra, País Vasco y Rioja, llamadnos a ver si estáis escuchándonos saludos para la gente que nos escucha en el podcast haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio generalista y a los que eh, estáis ahora en la radio online en diferentes partes del mundo y también necesitamos ayuda hay un puntito que se nos aparece en nuestro globo terráqueo eh, al lado de África en una islita que hay y que pone eh, ejército de los Estados Unidos Grupo África decirnos quién quién eres o quiénes sois los que estáis ahí vale eh, un placer que estéis haciéndolo. el tema se presenta apasionante ahí van los primeros datos, es un asunto un argumento que nos habéis pedido que tratásemos y no veáis la cantidad de información que tenemos, ahí van alguna pista Hace mucho tiempo que venimos recibiendo comunicaciones en las que se nos pide que tratemos este tema hoy por fin en un programa especial nos hemos decidido a hacerlo nos servirá para rendir homenaje a uno de los padres de lo que en estos días se ha inspirado la exopolítica Se trata de un divulgador de talla internacional Gracias a él pasaremos revista a algunos de los misterios más apasionantes de nuestro tiempo A los Nephilim a los Anunnakis al décimo planeta y otros restos del pasado que nos sitúan en este futuro que ya estamos viviendo Será una aventura trascendente a la que ya todos estáis invitados. Preparaos, un viaje vertiginoso comienza y sois como siempre todos bienvenidos. 11, 1 y 11 en las Islas Canarias, esos son algunos datos, y vamos a comenzar a saludar a nuestros invitados, nos vamos hasta Tenerife, José Gregorio González, buenas noches. Buenas noches Miguel, buenas noches a todos los oyentes. ¿Cómo estás mi niño? Pues muy bien, aquí tú sabes que por Canarias casi siempre estamos bien y cuando bueno cuando no lo estamos del todo, mmm, imprimimos y invertimos todas las energías en, en darle la vuelta, en fin, sí, qué bien, en línea general decía. ¿no? Me alegro, eh, compañero investigador, periodista, compañero de radio también, sigues colaborando en diarios, divulgando el misterio eh, por Canarias también, eres uno de los máximos exponentes, ¿verdad? Bueno, eso es lo que intentamos. Eh, es un, una pasión que nos acompaña desde hace ya varias décadas, tú o sabes muy bien que es algo que uno o, o lo lleva o no lo lleva, y nosotros lo llevamos lo llevamos en vena y bueno, ahí seguimos intentando estar al pie del cañón, seguirle la pista a los misterios clásicos de Canarias y a los misterios inéditos o nuevos que van surgiendo. Bien, gracias por estarstanos en el programa, Marcela. ¿Qué tal, vale? Miguel Pedrero, buenas noches. Muy buenas. Eh te cantamos el cumpleaños y luego te lo cantará el luego, equipo. Cumpleaños de Miguel Pedrero celebra con nosotros esta esta edición especial, un programa especial que lo, lo habéis currado mogollón, ¿eh? Sí, bueno, el personaje yo creo que, que, que lo merece. Es eh, el iniciador de toda una serie de teorías que han sido tomadas posteriormente por diferentes grupos y las han amoldado a su pensamiento, pero... En este caso estamos hablando de uno de los iniciadores de ese movimiento de la astroarqueología, es decir, eh, aquellos divulgadores especialistas que sobre todo a partir de los años 70, principios de los 80, defendieron la hipótesis de que en un pasado remoto eh, hemos sido visitados por extraterrestres y que esos extraterrestres son los dioses eh, representados en multitud de religiones y tradiciones de la Tierra, pero en el caso de Sitchin hay una diferencia con otros astroarqueólogos como Peter Krasa o Eric Pondaniken, no y es que este hombre, Cecharía Sitchin, al que dedicamos este programa, es era porque falleció en el 2010 era un verdadero erudito era una de las pocas personas del mundo de las escasas personas que, que, que existían que podía traducir e interpretar tablillas sumerias ¿no? y eso le confiere un, yo creo que un cariz una importancia especial a este personaje hoy vamos a tratar de conocerlo Frank buenas noches buenas noches Miguel, buenas noches a toda la familia Blanco. José ¿Qué? Gregorio, buenas noches, buenas noches Paco. curioso el tema que esta noche vamos a abordar nos lo han pedido multitud de personas yo tenía muchas ganas de tratarlo hemos tenido que pasar un poquito de tiempo para recopilar información tenemos entrevistas la voz eh, de Zacarías Hitchin y algunas de sus teorías, y si os parece vamos con ello, ¿no? ¿A ti por qué te interesa, José Florio, ya que estás en Canarias, por qué te interesa Zacarías Hitchin? Hombre, desde luego que es un personaje, como decía Miguel, de referencia, ¿no?, para quienes nos hemos interesado, o nos venimos interesando por este tipo de, de cuestiones y por la posibilidad, siempre sugerente, de una intervención exterior en, en, el, en la historia de la humanidad, ¿no?, como decía Miguel y en eso coincido con él eh, hay un, un, una distancia hay un, una serie de características que, que diferencian a Sitchin de personajes como Daniken por ejemplo que quizás es más célebre obviamente y ha vendido muchísimo más libros y es precisamente el rigor por supuesto que también tiene detractores ¿no? pero el rigor que siempre eh, intentó imprimirla a, a sus propuestas ¿no? que eran unas propuestas obviamente aventuradas Y que en, en el ámbito de la ciencia pues es, es evidente que no, no no gozaban de simpatía, pero eh, digamos que se le contemplaba con más respeto eh, se le tenía más en cuenta que eh, que a otros autores de esta, de este ámbito y yo creo que eso en mi caso en particular pues ha hecho que me, que me interesase más el trabajo de, mm -hmm. de sichching sin despreciar obviamente el de los demás no esta noche vamos a a tratar a, a exponerlo y a tratar de daros todos los puntos de vista que él tenía, absolutas locuras desde el punto de vista de la ciencia actual, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona. Tenemos oyentes, eh, Marisol Álvarez nos llama de Zaragoza, Lucía Conejero de Plasencia, Milagro rellero del País Vasco, María Pilar Quiles de Zaragoza, vaya, igual se equivoca el GM. Eh, vamos a daros algunos datos de este personaje, curioso que esta noche nos ocupa. Garia Sitchin nació en Bakú, Azerbaiyán el 11 de julio de 1920 nos dejó en la ciudad de Nueva York el 9 de octubre del 2010 fue un prolífico autor de libros que promueven la teoría del astronauta antiguo el supuesto origen extraterrestre de la humanidad la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnaki o Nephilim que proceden del planeta llamado Nibiru en el sistema solar afirmó que la mitología sumeria refleja múltiples evidencias que prueban sus aseveraciones en relación al origen extraterrestre de los humanos teorías que han sido muy debatidas por la ciencia moderna educado bajo el mandato británico de Palestina y licenciado en Historia Económica por la London School of Economics conocí en profundidad el hebreo clásico y el moderno y leí el sumerio así como otros idiomas antiguos de Oriente tradujo y reinterpretó antiguas tablillas e inscripciones de los pueblos donde surgieron las primeras civilizaciones vivía en Nueva York donde participó en programas de televisión y radio sus libros han sido traducidos a 26 lenguas. A partir de su interpretación de poemas sumerios y acadios... de inscripciones hititas y de tablillas sumerias... además de los jeroglíficos egipcios... mezclándolo y relacionándolo todo con los libros del Antiguo Testamento... el libro de los jubileos y otras fuentes... llegó a conclusiones que en su opinión... le permitieron abordar la historia de la humanidad y del planeta Tierra desde una óptica absolutamente distinta a la establecida oficialmente. Zacarías Icchín es nuestro primer invitado de lujo. Nuestros compañeros nos dan más datos sobre él. Todo un personaje de Zacarías que nos dejó el 9 de octubre del 2010, hace escasos meses, y que revolucionó... Un poco todo este asunto eh, José Florio, entras, intervienes cuando quieras vale Como sí, modo, no sé quién quiere aportar empezar vale, a aportar la yo, hombre, antes que nada preguntabas le decías a Miguel la importancia sí. del programa de hoy decía er Po en su capítulo 1 de una obra que salió al mercado en 1968, Recuerdos del Futuro, quizás uno de los primeros libros que toca esta temática de civilizaciones extraterrestres y visitas al pasado, que escribir este libro es una temeridad, pero no lo es menos leerlo. Bueno, pues lo que vamos a contar hoy, es decir, preparar escuchar este programa es una temeridad, y pero no es menos escucharlo, que estéis ahí. Bueno, Sitchin, estudio lenguas antiguas y de oriente en la Universidad de Jerusalén, Acadio, sumerios sáscrito, hindú, árabe y arameo A partir del estudio de la mitología como hemos escuchado Sobre todo de poemas sumerios y acadios Inscripciones hititas, tablillas sumerias, pabilónicas y cananeas Jeroglíficos egipcios Y sobre todo los libros del Antiguo Testamento Encuentra una serie de claves para la humanidad él empieza a interesarse por esos temas cuando está en el colegio cuando da clase de religión y su profesor de religión les habla de los nefelim y le habla de Dios y él con sus estudios le dice no, no es Dios nefelim significa venidos desde el cielo y a partir de ahí empieza su inquietud y su curiosidad y él lo podía decir porque lo traducía directamente exacto una inquietud y una curiosidad que compartía con más gente se llamaba la Sociedad de Astronautas en la Antigüedad, Miguel y en esa sociedad estaban personajes se creo en 1973 y había personajes como Eric von Daineken, más de 70 millones vendidos 32 libros Robert Temple, la primera persona que habla de los dogones y la estrella uh -huh, sirio uh -huh. Peter Krasa, Kunmar es decir, empieza a bucear en los orígenes y en los vacíos que da la historia y hace ver la historia con otros ojos desaparecen en los años 70 los dioses y aparecen otros dioses, otros dioses que vienen de otros mundos. Claro, en, en realidad eh, no es tanto reinterpretar como, como interpretar. ¿no? Eh, para, para traducir o interpretar esas tablillas sumerias, eh, eso es un trabajo muy complejo en el que hace falta Eh, poseer una gran cultura sobre el contexto social sobre historia, sobre arqueología sobre otras lenguas para de, desarrolladas en en épocas, en épocas posteriores para comparar es decir, es un trabajo arduo y nada sencillo y desde luego eh, también muy dado a la interpretación, ¿no? es decir ni siquiera lo, los propios especialistas los propios eruditos están de acuerdo sin embargo eh, todos estamos mediados por nuestras creencias nuestro contexto sociocultural y Sitchin se dio cuenta de que quizás esos relatos no eran tan simbólicos como pretendían dar a conocer todos los especialistas ¿por qué? porque obviamente en la antigüedad no había eh, objetos voladores ni esos objetos voladores lanzaban, lanzaban rayos por lo tanto los eruditos tienen a interpretar eso de, desde un punto de vista simbólico mm -hmm. y Sitchin rompió con todo eso él dijo, no es simbólico es que lo que está contando aquí es real. es real, hay que tomar estos mitos como algo real, una, como, algo real como algo que sucedió en un pasado muy, muy remoto, y estudiando miles y miles y miles de tablillas sumerias repartidas por museos de todo el mundo... Eh, Sitchin concluyó con una teoría con su propia cosmogonía de cómo fue el inicio de, de, de la humanidad y el inicio de las grandes religiones. Aunque, permíteme decir aunque mucha gente la ha criticado y ha criticado todo lo que esta noche vamos a contar, estar atentos porque a lo mejor podemos sacar con... Sí, si quieres todo y una eh, la, sociedad de la sociedad de astronautas en, en, en la antigüedad a la cabeza con Sitchin lo que provocó es que recintos arqueológicos que hasta los años 70 estaban absolutamente vacíos se empezaran a llenar que piezas que estaban denostadas en los museos, pues los museos empezaron a llenar de gente que quería ver esas piezas eh, arcaicas eh, fuera de su tiempo. Hablábamos, y además Sitchin encontró, al igual que, que otros muchos, que en todas, las en todas las mitologías de diferentes culturas había un denominador común. Y es que gente venida de del cielo, de otros mundos, habían estado aquí mira te hablaba de Robert Temple la tribu Dogon y la estrella sirio que ellos llamaban Potolo mm. Peter Krasa sacó evidencias extraterrestres en China en textos como el chino o los anales del libros de Bambú Kumbar Kambil esto lo conoces muy bien Miguel Fue el primero en descubrir que en los textos sagrados de la India en el Mahabharata, en el elyama y en los veras se describía una serie de artefactos voladores que según la epopeya utilizaban arjuna e indra los pimadas que eran de dos y de tres pisos que utilizaban combust, tenían con, con que utilizaban un combustible con mercurio y algo que desconocemos que se llama rasa que producía una especie de melodía al volar que llamaban armas. ...armas que provocaban el fulgor de un millón de soles... ...curiosamente el padre de la astronáutica Herman Ober... ...cuando vio las primeras pruebas eh, nucleares... ...citó el Mahabharata para describirlo exactamente igual... Eh, ...quizás lo más curioso... ...seguramente muchos de los de la gran familia de espacio en blanco... ...de los oyentes lo conozcan... ...el ingeniero Joseph Bloom llegó a recoger y a llevar al laboratorio... A, a, ...al taller, a crear el carro que vio el profeta Ezequiel allá por el siglo IV antes de Cristo en, en Babilonia y era ingeniero ingeniero responsable de patentes de las misiones Apolo, es decir, estamos hablando de personas que en un momento determinado no se sabe cómo por qué, descubren que la historia a lo mejor no es como nos la ha encontrado y fuera cierto, no fuera cierto, revolucionaron la visión sobre provocan un terremoto de conciencias que hacen ver todo de una forma diferente 2 y 24, ahora te pregunto eh, Jesús Gregorio 2 y 25, 1 y 25 las Islas Canarias poca gente supongo habréis escuchado la voz de Zacarías Hitchin tenemos una entrevista que ha realizado nuestro equipo, realizó Frank Contreras a Zacarías Hitchin. Y aquí tenemos un fragmento de su voz y de su teoría que esta noche vamos a tratar de desarrollar. Y dejadme que salude a Durne Arriega, del País Vasco, país vasco Ángel Muñoz, de Pozo Murcia, en Cartagena. Parece que nos escuchan por ahí. Uh, pues uh, la primera prueba empieza en la Biblia, en el Génesis, donde... Hay una, un pueblo llamado los Neferín, que significa eh, los llamados del cielo a la tierra. Eh, y los restos arqueológicos en Mesopotamia, Egipto, nos llevan a la primera, no, eh, a la primera civilización, eh, que se llamaban los sumerios of Sumer. Eh, y los eh, y todos los escritos eh, de los humanos nos dicen que todo conocimiento que eh, tenían sobre astronomía eh, eh, física de, todo tipo de conocimiento fue dado a ellos por los Anunnaki, que significa eh, aquellos que vienen del cielo a la tierra y los sumerios di, dicen que hay un planeta un duodécimo planeta que pasa entre Marte entre las órbitas de Marte y Júpiter cada 3.600 años donde en ese momento vienen los Anunnaki desde su planeta a la Tierra y donde dan conocimiento eh, una pregunta que hace el doctor Sitchin es ¿Qué otras evidencias aparte de los eh, escritos dejados por, los, eh, eh, por la civilización de los sumerios hay que nos den prueba de que hay existencia? Eh, las pruebas que yo he descubierto eh, ya llenan eh, seis de libros, por lo tanto solo hablaré de unos eh, cuantos ejemplos. Por ejemplo, evidencia número uno. Eh, en, el, en, un, en, el, en el Museo de Berlín hay unas tablas de los medios donde está eh, escupido, dibujado eh, todo el sistema solar que nosotros hemos hallado o descubierto en este siglo y la existencia del de duodécimo planeta. Museum, London, en el museo de Londres hay una tabla de barro donde hay donde se ve la ruta de que hay que tomar para to the llegar the desde el planeta Tierra al planet planeta de los Sanenaki. Hay miles de pruebas eh, dibujadas que describen cómo eh, físicamente eran los Sanunaki y dejaron uh, uh, aquí uh, dos restos de evidencia sumamente importantes que did. ellos mismos se hicieron. One Una de ellas is, uh, son las grandes Isra pirámides Egypt, de Egipto en Giza uh, plus y, many y, y además muchos uh, uh, edificios I o estructuras megalípticas que ahora mismo ni hay tiempo ya que son tantas y tan variadas. Y la otra problema sumamente importante es nosotros, el ser humano, donde en la Biblia dice que a, a necesidad de gente de trabajadores eh, empezaron a trabajar con la genética para la coger este ser humano primitivo a convertir en el Homo Saplens de hoy en día eh, y los eh, sumerios nos dejaron eh, una, unos escritos muy detallados de cómo se efectuaba esta in in ingeniería genética por lo tanto que se llevó, que se ha llevado a cabo también hace eh, muy pocos años en Inglaterra con el primer eh, niño probeta. Pero la realidad es que el primer niño probeta fue Adán. Eh, Estos son unos pocos ejemplos. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Dos y medio una y media, casi las Islas canarias, casi nada lo que cuenta el coleguita y se queda tan tranquilo. Bueno, sería muy largo, ¿eh? la, la serie literaria de Sitchin está compuesta por 13 libros bajo el título Crónicas de la Tierra y ahí podíamos encontrar desde el duodécimo planeta, escalera al cielo, la guerra de los dioses y es la cosmogonía, es tremendamente complicada. Vamos a re intentar resumirla. resumirla. Intentar y se queda resumirla. tan tranquilo, diciendo que las pirámides las hicieron también ellos. José Gregorio hombre se entiende se entiende que que las ideas de de Sitchin pues no gozacen de de reconocimiento científico ante el resumen que acabamos que acabamos de escuchar de sus propias palabras, ¿no? De hecho, una de las de las principales críticas tiene que ver también con algo que decía Miguel antes, ¿no? Con con la interpretación literal que él hace de lo que él dice leer eh, en esas tablillas, porque Eh, él eh, manifiesta una serie de ideas, reconstruye todo ese pasado mitológico, él, él lo hace de una forma literal, pero también mmm, parece que, que lo hace de una forma que solo él sabe hacerlo, ¿no? eh, porque otros autores, otros expertos en, en este tipo de lenguaje, pues no alcanzan a encontrar ese tipo de interpretaciones, ese tipo de matices ¿no? necesarios a la hora también de, de entender determinados conceptos y, y bueno, eh, atribuyen Pues todo eso un poco a la fantasía de, de Sitchi, ¿no? Y esa, esa ha sido una de las principales críticas, ¿no? Por ejemplo, que, pues no sé, otros expertos en, en, en este tipo de lenguaje pues no den con, con Nibiru como un, un concepto relacionado con un planeta que pueda estar más allá de Plutón, que es lo que él plantea, como un planeta del que proceden los Anunnakis y como un planeta que tiene una órbita que entra en nuestro sistema solar pues cada 3.600 años. No, ¿no? Este ya. tipo de concreciones que él da y que son la base después de todo lo que desarrolla no pueden ser o no han podido ser cotejadas por otros especialistas. Pueden encontrar, por ejemplo, eh, Nibiru ¿no? como una palabra que realmente está ahí y que puede definir un lugar, una esfera de existencia, pero el, el, el envoltorio, que la lectura e interpretación que le da Sijin es evidente. Eh, eh, el origen del problema ¿no? que mm. no coincide con lo que otros leen ¿no? ya está. déjame Francisco no, pero la, la quizás la, la gran prueba de Sitchin la, la, la ha dejado ahí en el aire, ¿no? Es la gran incógnita, ¿no? José Gregorio, porque un, un compañero de, de, de tu programa, Gustavo Sánchez, biólogo, sí. podía hablar con él y a él le explicaba que que su, su piedra filosofal de esta búsqueda se encontraba en en una momia localizada en Ur que estaba que estaba guardada en los almacenes del Museo de Londres. Cuéntanos la historia, sí. está muy Bueno, una historia interesante, la verdad es que hubiera sido preferible que lo contase Gustavo, pero en este momento ya sabes que que está el hombre metido en la en el pulmón del planeta, en la Amazonas, por otros motivos, y y bueno, durante varios meses él, él intercambió eh, cartas y correos electrónicos tuvo algunas conversaciones telefónicas con, con Sitchin, después se interrumpieron bruscamente ante la hospitalización de, del investigador y, y ya no se pudieron reanudar, ¿no? Pero eh, una de las cuestiones que le transmitió y, y en las que tenían mayor confianza eran en, en el análisis de los restos óseos de de Poivy bueno, una una unos restos que bueno fueron eh, localizados en las tumbas reales de, de Ur, que se conservan en el Museo de Historia de Natural de Londres y que él estaba convencido con esa, esa antigüedad de, pues que eh, podían mm, pertenecer de acuerdo con su interpretación de los mitos a uno de estos anunnakis ¿no? eh, y bueno, como existían los huesos, y los huesos eran susceptibles de ser analizados, su ADN extraído y ser analizado, pues como ya tenemos secuenciado el, el genoma humano era tan sencillo como extraer ADN de ese de lo que él consideraba que eran unos restos oocéan alienígenas cotejarlo con el ADN humano y comprobar que no se correspondía obviamente no tenemos ADN extraterrestre con el que compararlo pero si ya descartamos que es humano pues probablemente o las posibilidades de que no de, de que sea extraterrestre eran muy grandes no y ahí tenía el depositado sus esperanzas creó incluso una especie como de fundación uh -huh. o de organización donde Eh, solicitaba eh, apoyo eh, apoyo no apoyo económico sino más bien apoyo morales que la gente escribiese que se dirigiese a, a, a esa organización directamente o al museo de historia natural de londres solicitando que se considera el permiso para realizar ese, esa comprobación genética bueno eh, él fallece en octubre del pasado año a finales de diciembre eh digamos que los continuadores, los gestores de, de la obra eh, de Sitchin, su familia y, y bueno colaboradores emiten un comunicado en el que solicitan que ya no envíen más eh, muestras de apoyo en el que ya no envíen más solicitudes principalmente al Museo de Historia Natural de Londres porque mm, han aceptado que eh, se puedan hacer esos análisis Sí, eh, obviamente se cumplen con una serie de requisitos, es decir, que los análisis sean realizados por personal que está preparado y siguiendo los protocolos que marque el... ¿Aún no se han hecho? Se han mal... han hecho se no, han hecho, todavía no se han hecho, pero eh, parece que el el, el trámite eh, es ese, ¿no? Es presentar un protocolo de investigación investigadores suficientemente acreditados que mm. que, que lo, lo hagan con todas las garantías ¿no? y parece que el, en principio el museo no tendría inconveniente en, en acceder, entonces solicitaban que ya no se enviasen más eh, peticiones porque saturaban los servidores del, del Museo de yeah. Historia Natural y, y ya empezaba a ser contraproducente no el futuro nos va a dar muchas res, muchas respuestas y muchas sorpresas una sí. historia curiosa, la de la ABN a lo mejor sí tendríamos a lo mejor y presuntamente un sitio donde comparar, José no bueno, no Gregorio, bueno, no, porque no, no, no, hace horas me sí. entrevistábamos a Joy Pike con, sí. con ese polémico, extraño y desconcertante cran, cráneo cran, que cran. se había encontrado en, en 1930 una muchacha en el Cañado del Cobre, a 150 kilómetros al sur del estado de Chihuahua, en México, que, que lo trajo aquí al estudio y, y, y decía ser la prueba de, de esa intervención extraterrestre déjame que salude y nos vamos a la segunda parte Jero de Murcia, Marisol de Navarra, Teresa de Navarra también Melche de la Rioja, Cándido de Coria, Cáceres, Miguel Martorell de Mallorca y Emilio Nuño de Valdepeñas nos faltan oyentes de Cantabria y de La Rioja y resolvemos el, este misterio del EGM que también a nivel personal me eh, José Gregorio, vamos adelante, seguimos, ¿vale? Sí, perfecto Detrás de esta segunda introducción nos damos más datos de este controvertido asunto 900 137 137 en nuestro teléfono ¿Quieres decir algo, Miguel? que te he cortado? Eh, no, simplemente apostillar yo creo que que Sitchin se creó su propia su propia historia de la humanidad y, y quizás... Eh, está mucho más acertado en su interpretación de los textos y de las tablillas sumerias que en su interpretación de, de determinadas civilizaciones precolombinas o, o sobre el antiguo Egipto, ¿no? Sí. Yo creo que lo tendríamos que tener en cuenta a Sipchin, sobre todo en sus sí. estudios de la civilización sumeria, que además es de donde, de donde surge todo, porque mm. en, en el fondo sí. el, el Génesis está basado mm. en... En, en leyendas en leyendas sumerias es decir todo, todo, hasta, todo el hasta el diluvio es decir todo absolutamente todo surge de sumer y lo, lo contaremos sí, lo, yo, yo, el programa tenga o no tenga razón que eso es, aparte, sí. lo que sí queda claro es que la historia es una ciencia pero no es científica que se basa en pos de lo que cada día descubrimos y lo que interpretamos y hay mucho descubierto que no se puede interpretar y que desde luego no se puede encajar el futuro va a dar muchas sorpresas acerca de la historia vamos con esa segunda introducción que nos va a dar más datos de este controvertido asunto y de este personaje hay una teoría en relación con la evolución de la especie humana en la que se postula que es imposible que una especie haya evolucionado como lo ha hecho el Homo sapiens en un plazo de 3 millones de años para pasar de la homínida Lucy al hombre actual se piensa entonces en una teoría intervencionista en la que una inteligencia ajena a la tierra alteró genéticamente a los primeros homínidos para acelerar el proceso evolutivo Zacarias Sitchin es un partidario de esta teoría zacarías es muy famoso entre eufoadictos ya que ha escrito muchos libros hablando sobre este tema sobre la civilización sumeria el planeta décimo, Onipiru y los Anunnaki Sitchin era un profundo conocedor de la civilización sumeria ubicada en la antigua Mesopotamia entre los ríos Éufrates y Tigris ocupando lo que es ahora Irak. Está considerada la primera y más antigua del mundo. Los sumerios ocuparon esas tierras desde fechas anteriores al año 5000 antes de Cristo. ha analizado e interpretado los restos de tablillas sumerias que han sido rescatados considerando que lo que está escrito en ellas no son simples mitos sino hechos reales asegura que existe un décimo planeta llamado planeta décimo Onibiru con una órbita tan excéntrica con respecto al sol que completa una vuelta cada 3600 años este planeta está habitado por una raza llamada Nunaki que necesitan oro para poder mantener las condiciones de habitabilidad de su planeta estos seres descubrieron la existencia de formas de vida humanoide en la tierra y nos alteraron genéticamente para que pudiésemos servirles como esclavos para poder extraer oro y entregárselo el planeta Nibiru es bastante más grande que la tierra y si coincide con nosotros en el mismo lado del sol cuando esté cerca de nuestra estrella los efectos sobre la Tierra pueden ser desastrosos. Tsunamis, terremotos, cambio de polaridad magnética, etcétera Si esto sucediera, está previsto para el 21 de diciembre de 2012, justo cuando acaba el calendario de cuenta larga de los mayas. Estas son algunas de las teorías del padre de la exopolítica. Pero hay más. Y se queda tan tranquilo. Eh, quizá haya que empezar contando la historia de esa mutación genética. Seres sí. venidos de los cielos. Mm. Eh, insisto, José Beruero, cuando quiere inter interviene, ¿vale? Seres venidos de los cielos que llegan aquí a buscar oro, que luego lo vamos a analizar, sí. eh, y intervienen al, al, al mono y crean el hombre. Sí, esa es la interpretación de, de Sitchin. Por algún motivo que que él no sabe, pero que interpreta o deduce que podría ser la, la falta de oro, de determinados metales en, en su planeta en ese hipotético planeta Nibiru llegan a la Tierra en, en una expedición cuyo jefe máximo mandatario es conocido en los textos sumerios en esas milenarias tablillas como Enki ¿no? eh, pasado el tiempo eh, llega un nuevo enviado de Nibiru llamado Enlil y a partir de ahí se produce algún tipo de roce entre esos dos líderes de la misión en la Tierra de los extraterrestres de, de Nibiru, finalmente... En... Esa, la, la, ¿La lucha entre los ángeles, esa batalla eh, que, que algunos claro, textos eh, sagrados... Es que eso cosas? es lo que ocurre posteriormente, mm. ¿no? De, sí, pues, en que es degradado, podríamos decir... en, en que según los textos, viene con 50 enviados sí, solamente. ¿no? Sí, es, digamos, degradado y es enviado a algún lugar del África subsahariana para encargarse de precisamente de, de, del control de algunas minas de metales donde estaban trabajando algunos de estos de estos seres de los de los anunki que terminan amotinándose o protestando por el, el trato que le están dispensando entonces a partir de ahí enki y, y su equipo de científicos deciden que que tienen razón los amotinados y que la mejor forma de, de conseguir mano de obra es mediante la mutación genética. Entonces toman una serie de homínidos y durante cierto tiempo realizan una serie de pruebas genéticas. ¿no? Además es muy curioso porque los textos sumerios se refieren a todos los intentos que Enki y sus compañeros realizaron para lograr esa mano de obra perfecta es decir, que no lo lograron a la primera sino que crearon hombres con problemas de corazón mujeres que no podían procrear eh, eh, hombres que no podían orinar eh, seres humanos con problemas de riñón hasta que finalmente dieron con, con la solución digamos que ahí estaría esa, ese eh, eslabón perdido y, y sería el inicio de, de los homo sapiens que en el fondo no serían Otra cosa, no serían otra cosa que mano de obra barata para, para los Anunnaki. ¿no? Así siguieron durante, durante cierto tiempo hasta que esa nueva raza que crearon, es decir, lo que hoy somos nosotros, se les fueron de las manos y decidieron aniquilarlos mediante el famoso diluvio universal. Y de ahí precisamente viene la leyenda de Noé. Y es que Enlil decidió, eh, recibió la orden de aniquilar a todos los seres humanos y Enki, recordemos, el primer enviado que llega de Nibiru decide salvarlos, decide que, que son su creación y ponerlos a salvo, con lo cual eh, contacta o se pone en comunicación con un ser humano especial el Noé bíblico, que en los textos sumerios se llamaría algo así como Ziusubra y entonces bueno tenemos ahí toda la historia de, del Antiguo Testamento no es decir, esa, ese arca donde donde introducen una serie de animales y de semillas y finalmente eh, digamos que los, los seres humanos o esa raza creada por ellos, esa mano de obra barata, casi casi es lo que éramos, se salvan, ¿no? Y a partir de ahí ocurre eh, un enfrentamiento, un enfrentamiento entre Enling y Enkil que que trasciende los milenios y que finalmente termina en una guerra termonuclear, ¿no? Y con bueno, y de hecho hay tablillas sumerias, si y así lo interpreta eh, Sitchin, que se refieren a explosiones nucleares, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, le haremos alguna, porque son tremendamente curiosas, ¿no? Pasado todo, to, todas las circunstancias de, de, de, la, de la guerra atómica, eh, Enki y algunos de sus enviados contactan con, con algunos hombres... Que, que vendrían a ser como una especie de profetas a los que les transmiten la historia de todo lo que ha sucedido ¿no? y hay una tablilla, una interpretación que hace eh, Sitchin de una tablilla que es absolutamente fascinante cuenta la historia de Enduspar, que es una especie de, de escriba que, que después de, de que se produzca esa catombe nuclear eh, vaga por las tierras de, de, de, de Sumer y se encuentra según una de estas tablillas con un objeto resplandeciente volador de color rojizo que no hacía ningún tipo de ruido y que toma tierra desplegando de su panza cuatro patas de ahí salen, descienden unos seres con un traje plateado que mmm, mantienen una conversación con este hombre lo suben a ese aparato volador Este hombre, este, este escriba en esa tablilla hace una descripción de cómo ve desde el cielo los ríos y las montañas y a partir de ahí lo, lo llevan a, a, a una isla volante, a la estancia de un gran señor que podría ser el famoso Enki y durante 40 días y 40 noches le dicta eh, una serie de la historia de la humanidad, ¿no? Ese sería el inicio, el inicio de los textos de las grandes religiones. ese sería, ese sería eh, pues el Génesis el y, el to, y, to, y el origen de todo y todas las historias del Antiguo Testamento. El origen hebreo que tenemos el origen el incluso en nosotros mismos, porque Anu y Antu su esposa le dan los dos metales más preciados para que pueda trabajar con herramientas, es decir, no solamente le dan semillas para que cultiven les enseñan a domesticar animales les enseñan a trabajar con herramientas quiero recordar Ana y Ambas, eran las herramientas les enseñan a socializar, es decir, les enseñan absolutamente todo para que puedan mmm, ser una civilización claro, el, el detalle más impresionante en esta teoría por heterodosa que haya, Miguel, es que Sitchin, al igual que otros muchos como Sitchin, pero Sitchin sobre todo por su, su biografía académica mete el dedo en la llaga, y ...mete el dedo en uno de los grandes misterios de la humanidad... ...y es que cumplidos 250 años de la teoría de Darwin... ...de la evolución... ...hoy seguimos sin saber en qué momento de la humanidad en qué momento tiene el origen la inteligencia del ser humano es la, es la explicación que da la ciencia ¿eh? Sitchin lo ubica hace 300.000 años mm -hmm. con esa intervención lo que te viene a decir es que hay una inteligencia que aparece tras una y que, y que muta nuestro ADN que muta el ADN de los, los simios primitivos y aparecemos si eso es cierto Miguel la implicación que tiene de ser cierto es sobrecogedora claro. y fíjate quién se lo preguntaba ya el propio descubridor del ADN Francis Crick quien llegó a plantearse si realmente nosotros no somos sino producto de una mutación y que nuestro, nuestro origen el origen de la especie humana y eso se lo planteó el descubridor del ADN era el de las estrellas y fíjate que los heredores y no hablas si, no, no, no estaba pensando reflexionando acerca de eso no el problema es que tenemos eh, o sea, hay un concepto ...que manejamos con frecuencia de una forma yo creo que errónea, ¿no? Por lo menos eso es lo que dicen lo, los darwinistas, algunos tan extremos como Richard Darkin, ¿no? Que es el error de buscar un eslabón perdido, es decir, una pieza que encaje entre dos piezas, ¿no? Que ese es un poco el concepto que que todos hemos heredado y que se ha popularizado y que una y otra vez eh, pues los medios de comunicación y los libros en general la divulgación científica en general también contribuye a reforzar y es que quizás no hay un eslabón perdido es decir quizás no hay un personaje un, un, un homínido en medio de que represente el salto sino que hay un eh, es decir hay, hay sujetos intermedios es decir nunca va a existir un eslabón eh, perdido puro sino eh, habrá un poco de un personaje o un homínido que sea un poco homo erectus y un poco sapien, pero no va a haber algo en medio no, no y ese es el problema, que no vamos a encontrar nunca algo que no sea ni una cosa ni la otra es decir, que sea diferente, sino siempre vamos a encontrar combinaciones donde a medida que se acerque más al sapien pues va a prevalecer esos esos rasgos y esas características y a medida que se aleje pues la de la del de eslabón anterior no uh -huh. Lo, y, y claro, ahí es donde eh, Sitchin proporciona una respuesta que va a en esa línea es decir él apuesta también por el labón perdido el como producto en este caso de una manipulación genética como un eco de, de, de nuestra propia ciencia de los logros que estamos alcanzando pero ahí hay un problema ¿no? y es que los como decían los darwinistas los evolucionistas no contemplan eh, eh, la existencia de ese ser puro al que podemos etiquetar como el labón perdido es decir habría mucho y sería una cadena no y ahí, ahí es donde está el problema para que eso mm, realmente, o sea, para darle la razón a Sitchin ¿Qué? y a otros personajes en ese sentido, ¿no? O sea, la cuestión no se resolvería así encontrando un fósil porque nunca va a ser un fósil puro, nunca se va a ajustar ¿no? ya. Miguel, rápido sí. que tenemos ahí a Sitchin fíjate, fíjate. De, decía, decía Frank que hablaba sobre Francis Crick descubridor de la estructura del ADN, premio Nobel por ello, y que defendía que la vida llegó a la Tierra en una nave extraterrestre, es decir que somos o que, que, que somos el origen de algún tipo de experimento genético por parte de una civilización extraterrestre Francis Cris llegó a esta conclusión porque él no encontraba pasos intermedios eh, para llegar a la doble hélice de la, del ADN ¿no? por eso defendía esa teoría fíjate qué curioso que el símbolo de Enki del dios Enki pre, según los textos sumerios el creador el creador de, de la vida en la tierra medi que, mediante ingeniería no sé genética pues es precisamente una doble hélice dos serpientes entrelazadas ese es el símbolo de Enki Qué 251, 1 y 51 de si los canarios nos dejo hablar, tenemos a de, más declaraciones de Zacarías Echin para tratar de ir de, hilando esta extraña y curiosa historia uh, con respecto a eso pues ser que sí eh, pero la Biblia dice que Dios promete que no pero como sabemos hay, eh, en la Antártica hay una acumulación de hielo y entonces la respuesta que again. yo daría and, sería uh, quién sabe uh, uh, con respecto uh, a eso knows, todo y a, hablo de uh, ahora uh, los pueblos de la antigüedad donde uh, hablo you know, el último libro traducido al español que es eh, los reinos perdidos las culturas azteca la cultura maya las culturas de Sudamérica la cultura india todas ellas afirman que la Después de una serie de miles de años eh, ocurren unos desastres, eh, de pueden ser de, por agua, pueden ser eh, causados por eh, vientos, pueden ser causados por fuego, por huracanes, etc. Entonces, ese es un, uh, un dato a tener en cuenta. Se empieza a dar más datos de culturas que vamos a hablar luego en Mesoamérica. No os dejo hablar, vamos a, a ver qué dice acerca de las pirámides de Zacarías y Chichén por seguir uniendo esas antiguas civilizaciones tanto en Mesoamérica como en África, Egipto y demás podríamos decir que se construyeron entre el año 10.500 y el 9.500 antes de Cristo la cuestión no es saber quién sino el porqué, porque una persona o incluso extraterrestres viajaron en estas distancias y superaron esas dificultades para construir un un monumento de esas dimensiones como él demuestra en sus libros las dos grandes pirámides de Giza se construyeron como guías para una pista de aterrizaje la cuestión es saber quien necesitaba una pista de aterrizaje hace 12.000 años y no fueron los antiguos egipcios ni nadie de este mundo sino alguien que venía de otro planeta de los que necesitaban esta pista de aterrizaje eran las Anunnaki de los que he hecho mención en varios de mis libros entre ellos El Duodécimo Planeta que venían de Nibiosi y que tras la gran inundación dejó las pirámides como pista de aterrizaje ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco Y se queda tan tranquilo, las pirámides. Uh -huh. eh, ¿Cómo se puede hilar? ¿Qué pruebas hay de, de todo esto? No lo sé. Mm, hombre, Shisha, hay que decir que Zacarías Sitchin es, es la primera persona que se pregunta por, por las similitudes entre culturas entre la, las pirámides egipcias la cultura egipcia y la cultura mesoamericana es la primera persona es el padre de esas ideas más heterodoxas y lo hace porque según su mitología y su historia se pregunta cómo y por qué se trasladan esos, esos conocimientos ¿no? entonces él llega a la conclusión de que tras esa catástrofe tras ese diluvio hay una serie de migraciones en las que siguen buscando ese oro uno de los primeros lugares donde van es Egipto, es Egipto. y él alude a pruebas que hemos podido ver, Miguel, por ejemplo ya no solamente la gran pirámide de, de Keops y, y esa construcción fuera de su tiempo que la gran pregunta es ¿para qué y por qué? no ya quién lo ha construido, sino para qué qué sentido tenía, sino por ejemplo la tumba Usiris, ahí hemos bajado tú y yo ese pozo 30 metros de profundidad por un canal angosto con unas escaleras que te resbalas por las maderas cuando llegas al final del túnel quitas el agua putrefacta y hay un gran sarcófago enorme donde podría caber una persona de, 20, de 2 metros que ni siquiera podría entrar por la entrada ¿no? Sichen es la primera persona que pone en duda los jeroglíficos de Keops podremos estar de acuerdo no hay polémica pero pone de manifiesto dice que gracias, tiene pruebas de que vio que alguien porque estaba alguien, exacto con, con un embajador retocando esa retocando esa, esa esa bueno o esa marca cartucho, de, ese cartucho de que vos, de la gran pirámide habría que subir otra vez a las cámaras de descargas y hacer esa foto para ver realmente si es verdad y luego sobre todo da el salto a, a Mesoamérica y lo hila con las grandes leyendas mesoamericanas en busca de ese oro y esos túneles lo vamos a, a, a hablar enseguida eh, Sem Suhor no tendrá que ver con esos que he visto que tenías unos datos <risa> acerca de los Sem Suhor, que es uno de mis temas favoritos unos individuos en Egipto que gobernaron durante 6.000 años antes de la llegada de los faraones bueno, se, serían otros enviados no es decir, estamos incluso en eh, bueno, en la época predinástica ¿no? eh, eh, mucho más atrás de, de las primeras dinastías donde se, se inició todo esto, pero Pensemos lo que pensemos, eh, está claro que a lo largo de la historia y en diferentes pueblos del mundo, en diferentes zonas de, de nuestro planeta, se ha dado esta circunstancia. Es decir, la existencia de unos dioses, que fíjate qué curioso, este es un denominador común, son muy humanos, es decir, matan, mueren, se pelean, sufren... Eh, Copulan, Eso es decir, eligen a las hijas de los hombres. Eligen a las hijas de los hombres, es decir, son dioses muy humanos. La única diferencia con los hombres es que parecen tener una mayor tecnología, mayor inteligencia y mayor longevidad. Según cecharía Sitchin, los Enkin, Elil y el resto de, de Anunnaki, cuya traducción sería aquellos que bajan del cielo a la tierra, eh, tendrían una longevidad, una esperanza de vida de miles y miles de años. Y fundaron la que son las tres, cuatro grandes civilizaciones de la, de la humanidad, las indoeuropeas, la mesopotámica, la egipcia y las mesoamericanas. Y, sí, y, sí. y, y fíjate que digo que que pueden vivir, podrían haber vivido miles y miles de años, según Cesaría Sitchin y, y según determinadas cronologías, pero mueren, es decir, que son seres que que nacen, se desarrollan y fallecen a lo mejor ahí en ese lugar que te he visto tu una de las tumbas eh, José Reorio, te vamos a despedir 12.58, 1.58 en las Islas Canarias gracias por tu intervención, te dejamos que descanses Nada, ha sido un placer, de todas formas no, no olvidéis que que según Xi Jinping, los uh, estos personajes volverán Es decir, que sí, incluso sí. él señalaba el 2012 como una fecha probable claro. en uno de sus últimos libros Pero supongo que eso será en la segunda hora ¿Estás preparado? <risa> Para Para que claro. Bueno, no lo sé. la verdad es que seguramente me va a coger eh, sin la maletas hechas Casi todos nos van a pierder, pero un fuerte abrazo, ha sido un placer un que se con nosotros compañeros. Hasta pronto Saludar a Domi de Guipuzco, nos escucha Ángel Lucas en Cáceres, Francisco José López de Cantabria, nos falta de La Rioja alguno así ¿Ah, de La Rioja tenemos ya, pues hemos cumplido todo eh, Llegan a noticias a las noticias de las tres Las dos en las Islas Canarias, el EGM se equivoca Nos escuchan en todas esas partes No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros eh, La búsqueda del oro eh, Extrañas teorías de Zacarías y Chichín Ese planeta, eh, el 2012 eh, El regreso de los dioses y otras muchas más cosas 900, 137, 137 Es un placer ver si con nosotros Aquí en Radio Nacional, no os vayáis Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco 16, 2 y 6 en las filas canarias, entramos en nuestra segunda hora esta noche tratando de divulgaros algunas de las teorías de un genio para muchos, un farsante para otros, Zacarías Shichin, hablando de Anunakis, extraños planetas que incluso dicen que pueden llegar a colisionar con nosotros. 100-137-137 es nuestro teléfono ya hemos cumplido, hemos tenido al menos una llamada a veces dos o tres o cinco de cada una de las comunidades, nos quedamos tranquilos y seguimos avanzando con esta historia de Zacarías Hitchin contaba una historia de oro eh, creo que tenemos un corte que cuenta algo acerca de ello la más importante o la más importante conexión es esta how Bueno, eh, la más elemental es que como de dos culturas eh, separadas por eh, eh, un gran océano eh, a unas distancias de miles y miles de kilómetros, eh, ambas eh, no teniendo eh, contacto hace miles y miles de años, eh, que no había ningún tipo de contacto. ¿Cómo pueden cruzar eh, un océano? ¿Cómo pueden... Eh, transportar eh, su cultura y sus herramientas y sus utensilios esa es la primera pregunta que me hago ok uh, esta es una pregunta que hacen los, los estudiosos y que nunca contestan hay una de las primeras eh, civilizaciones, la más antigua de México los Ornix que eran, eh, que eran eh, gente de África la gente de África me refiero a color de piel y rasgos físicos, eh, labios eh, nariz eh, eh, chata una serie de rasgos eh, específicamente de África solo que los científicos dicen, sí, eh, son muy parecidos, pero no puede ser y eh, no puede ser que sean eh, ellos, no tienen ninguna relación y no hay ningún tipo de posibilidad que gente de Mesoamérica, tenga algún tipo de relación con eh, gente de África pero si nos vamos a la información que podemos sacar de la cultura de Mesopotamia, donde nos hablan de los dioses eh, estos dioses que influyeron y que hacían parte y, eh, y estaban en la vida de esta gente que eh, estaban en la vida de la gente de Mesopotamia y la gente de Mesoamérica o Sudamérica y esto Cuando después del gran diluvio quedaron destrozados sus, donde, eh, sus recursos minerales que eran en la zona del Corpo Pérsico y en la zona del sudeste africano tuvieron que irse a las américas a buscar esos eh, minerales y, en, eh, y esos metales que en un principio pueden eh, en la zona de perú y ya después pasó pasaron a la zona norte de mesoamérica eh, sí así es eh, eh, allí en esas orillas eran donde se refinaba y donde se sacaba y refinaba el oro en la ciudad desdehunaca y en las orillas del tierra ticaca aquí nos da un poco una explicación de esa conexión entre unas y otras, me llama mucho, no sé si quieres algo Fran, mucho la atención el tema del oro escuchamos otro corte y avanzamos un poquito en esta historia, ¿no? ¿por qué el oro? ¿por qué venían aquí? ¿qué importancia tenía? vamos a ver si nos cuenta Zacarías Sitchin pocas veces ha escuchado la voz de este señor una radio española, así que vamos a disfrutarla Well, uh, there, there are, uh, uh, sí, hay leyendas que hay uh, uh, túneles right, right, right, right, right, right, right, y ciudades que aún hay que descubrir, pero un poco para cerrar pisos y para intentar contestar con rapidez. Right, Estas right, leyendas... De una gente que sabía eh, de minería Sabía cómo extraer unos metales Llegó el punto donde en Perú en Los incas y en México, los aztecas eh, Oro por un lado y plata por otro Llegó un momento que ellos no te, te, tuvieron Ningún conocimiento ya después Cuando desaparecieron estos primeros visitantes Llegó un momento que cuando llegan las conquistas españolas Lo que habían encontrado, lo que cogieron Estas cantidades inmensas las que cogieron las conquistas españolas eran lo que había sobrado de una época anterior entonces por lo tanto eh, si sí hay eh, una serie de minas y si sí hay una serie de zúmeres por otro lado la gente dice eh, y la leyenda es que estos metales eran de los dioses y estos metales se guardaban hasta que los dioses volvieran a por ellos qué curioso ¿no? Eh, esa relación entre unos y otros y el oro ¿por qué el oro? ¿por qué venían aquí a por eso? según que... la, la, la obra de Sitchin mmm, el hasta, interpretada de las tablillas sumerias venían a por ese oro porque con ese oro creaban un escudo de partículas en suspensión para proteger la atmósfera de Nibiru eso es textualmente lo que interpreta Sitchin dentro de ese mundo extraño, raro y diferente del que hablaba Pedrero antes ya. esa es la la misión de Oscar claro, lo, lo ¿no? que pasa es que el, a veces el problema con Sitchin es muy diferente, es, es muy difícil separar en sus libros, en sus trabajos qué es una traducción de una de esas tablillas y qué es una es su inter interpretación y cuál es una interpretación es decir yo sí que valoro la traducción de algunas de esas tablillas las valoro mucho, todo ese trabajo que ha hecho pero valoro menos su interpretación posterior con el paso de los años porque él se ha creado toda una cosmogonía y cualquier dato que encuentra intenta encajarlo, amoldarlo como un puzzle, en, como un puzzle en, en, en esa historia que él ya se ha montado por lo tanto a mí me interesa el sitching de sus dos primeros libros a partir de entonces para mí pierde bastante interés y sobre todo cuando intenta meterse en el antiguo Egipto y en todas esas y las sociedades precolombinas aún claro. así ha dicho algo interesante Pero dos primeros libros sí. son esos sus primeros libros Bueno el gobernismo planetario es plan al, al cielo uno cielo. publicado vale. en 1976 y el otro el Ahora que muchos de nuestros estudiantes que no lo conozcan sepan el título Pero ha, ha dicho algo interesante eh Sitchin, en cuanto a que a que eh, Bueno, esos pueblos que adoraban a esos a esos dioses que supuestamente eran extraterrestres llegados a la Tierra, eh, con el paso de los siglos eh, perdieron ciertos conocimientos o realizaban de, determinados actos ya de una forma un tanto como un acto de reflejo pero no sabían cuál era su origen. ¿no? Y esto me parece tremendamente interesante porque... En la actualidad tenemos pruebas de ello Son los cultos cargo ¿no? que Yo creo que eso es tremendamente interesante Y te voy a poner un ejemplo que, que yo creo que es uno de los más conocidos Pero que es tremendamente explicativo En el año 1945 Durante la segunda guerra mundial Y cuando cuente esto Los oyentes que no lo sepan entenderán Que son los, culto, los cultos cargo y, y Estudiado por la antropología y Sí, sí, estudiado por la antropología año 1945 en la segunda guerra mundial eh, Las tropas norteamericanas se acantonan en Nueva Guinea, y bueno, allí crean aeropuertos, eh, eh, bases, allí aterrizan aviones, por allí pasan cientos de miles de soldados norteamericanos para, para la guerra en el Pacífico. ¿no? Uh -huh. bueno, el caso es que los indígenas que, de la zona, que, no habían, que jamás habían visto un hombre blanco, ni, ni sabían lo que era la civilización, entre comillas, occidental mantienen contacto con estos hombres que para ellos son dioses son dioses que vienen de los cielos en pájaros y que y que además eh, les dan determinados utensilios y les, y les enseñan determinadas cosas que ellos no sabían cuando termina cuando termina la guerra y de la noche a la mañana en, en pocos días esos dioses desaparecen en sus pájaros voladores y aquello queda desierto eh, estos grupos indígenas ...piensan que, ha, que, eso, que eso ha sido por algo que han hecho mal... ...entonces... Eh, eh, ...digamos que comienzan a reconstruir... ...lo que era la civilización de los dioses... ¿no? ...y eso... Eh, ...lo incluyen en sus propias creencias... ...y sus propios rituales... ...y por ejemplo crean esos pájaros voladores... ...es decir, aviones, ¿no? construían aviones de paja, de paja... ...hospitales, con médicos y enfermeras... ...es decir, todo lo que ellos habían visto... ...con el paso, con el paso del tiempo... Esa tradición pasó pues de padres a hijos. ¿no? Y, y ya pasados incluso algunas décadas se perdía muchísima información. Y lo único que había era una serie de ritos cuyo origen eh, los descendientes ya desconocían en gran parte... Y que, y que repetían una y otra vez, pero la esencia ya se había perdido en el fondo, quizás eso es lo que ha sucedido con muchos de los pueblos y, y civilizaciones de este mundo. Ha quedado claro, 316, 1216, las Islas Canarias damos un paso más, nos vamos a un planeta, a ese planeta del cual provienen los Nibir, los Rununakis y que tiene muchas sorpresas en la actualidad. El planeta décimo es conocido con varios nombres Marduk, Nibiru o Ercobulus En el apocalipsis le llaman a Genjo. Otros le conocen como el planeta frío o el planeta rojo Nibiru es el planeta de nuestros creadores y nuestros amos Creadores de Adán y Eva En el libro de Zakaria Sitchin, el doceavo planeta se presenta al planeta Nibiru o Marduk como un cuerpo celeste que forma parte de nuestro sistema solar. Este enorme planeta se acercaría a la Tierra cada 3.600 años. Sus habitantes, los Arunaki nos visitarían cuando están más próximos en su órbita a la Tierra para saquear nuestros minerales, metales y El oro. Sitchin expone que la raza humana nace como consecuencia de la manipulación genética de los monos por parte de los Anunnaki. Los Homo sapiens fueron creados como una raza esclava para servir a los Anunnaki. El hombre es producto de la intervención en la Tierra de una raza extraterrestre. Según Sitchin, el planeta Marduk colisionó y destruyó el planeta Tiamat que antes orbitaba nuestro sistema solar entre Marte y Júpiter los fragmentos de este planeta son los que ahora formarían la banda de asteroides ¿se trata tan solo de alucinaciones de un vendedor de libros, de un charlatán o hay algo más? tratemos de descubrirlo Bueno, a ver si nos acabáis esta historia. Entonces, el planeta Nibiru, que lo llaman Marduk, Ercobrus, Genjo tiene todos los nombres de todas las culturas y de todos los libros sagrados. ¿Cuánto? Pues claro. La la teorías, las teorías de Sitchin, por cierto, qué grande y qué importante es la teoría antropológica del culto cargo. Es ¿Sí? tremendamente importante y no somos conscientes de ello como civilizaciones que no habían Muy tenido contacto con lectiva y significativa de que se que... quedan y, y nos ayuda a rastrear y buscar en el pasado. Bueno, Marte juega un papel fundamental, no solamente Marduk y Tiamat, sino Marte juega un papel fundamental en las teorías de Sitchin y sostienen las teorías de Sitchin hasta finales de los años 90 con poderosa fuerza, Mil, y lo hacen porque eh, bueno, en 1976 tenemos una fotografía de una de las Viking que analiza Vicente y Pietro, 35A barra 72, una fotografía donde aparece un rostro, en una zona muy concreta, en Sidonia. ¿Es algo... una esfinge? Exacto, muy parecido a una esfinge. Algo que retroalimenta más y cabe toda la teoría de Sitchin, porque para Sitchin Marte era, vamos a decirlo así, un planeta base. Es decir, para llegar a la Tierra tenían que pasar por Marte. Espera, que lo tenemos, nos cuenta algo, si me permites, ¿vale? Venga. Vamos con... Eh... Sí, este el corte tercero de Zacarías Ichin que dice El misterio de Marte. Uh, yes, the uh, well... Uh, pues desde luego lo ya los astrónomos desde uh, luego lo saben el, los gobiernos lo American saben por, por eso el empeño de Estados Unidos in y, y Rusia en uh, explorar Marte the, the uh, pero uh, eh, oficialmente no se va a aceptar pero ex, eh, no oficialmente o extraoficialmente todo el mundo de lo admite y gest this this is what every in interesting <coughs> the point is this according to sí, eh, con a la pregunta es correcto eso uh, de uh, es lo que digo en el libro the, the, the y con respecto, the, the, the, the, the respecto a mate hubo parted un momento a la, la, de, la ciencia Now, hoy en día que sí dice que guagua que sí había aire Pero, ¿cuándo desapareció? Eh, cre creo que desapareció entre eh, 12.000, hace 12.000 y 15.000 años. Pero también eh, una cosa muy curiosa pasó en la Tierra, que fue cuando eh, hace unos 13.000 años, eh, cuando Nibiru eh, estaba pasando por la órbita muy cerca, provocó unos, un diluvio. Que eh, casi eh, destruye todo tipo de vida en el planeta Tierra Entonces es muy curioso la conexión, digamos Entre el efecto que Nibiru con respecto a Marte y con respecto a la Tierra ¿Qué relación tan curiosa Marte-Tierra-Nibiru-Anunakis? Y dos apuntes, se sostiene como te decía toda esta teoría Porque las sondas misteriosamente cuando llegan a Marte son desconectadas fallan eh, Sitchin lo achaca que los Anunakis están volviendo que están muy cerca incluso llega a plantear que Phobos, uno de los satélites de Marte es artificial, algo que es bueno, ya se ha descubierto que es que es falso tiene una órbita muy extraña y tiene unas particularidades pero es satélite normal y corriente y sobre todo lo que sobrecoge Miguel en, en esta historia de los Anunakis, Sitchin y, y Marte es que la sonda Phobos 2 mm, desaparece Pero antes de desaparecer, y esto lo dijo la agencia rusa TASS, fotografía una extraña sombra alargada con forma de puro en su, en su superficie. La pregunta es, ¿un ovni? Esa fotografía sigue siendo un misterio. Nadie sabe qué es lo que fotografió y estaba ahí y sus medidas venían a ser de 20 kilómetros de envergadura. Tomó esa fotografía y desapareció. Los alonakis que estaban por ahí... Sí, Miguel, antes de escuchar otro corte que tenemos ahí esperando a... ¿eh? Eh, de, no quizás para, para marcar un poco explicar de dónde procede la teoría de Nibiru ¿no? mm. eh, en realidad procede de un sello sumerio del año que data aproximadamente el año 3000 antes de Cristo eh, está catalogado eh, con el aséptico nombre de VA/243 y ahí lo que se observan son una serie de Eh, bueno, fenómenos de objetos celestes que Sitchin interpreta como una representación del sistema solar con el Sol e incluso eh, con la Luna sin embargo, observa algo extraño y es, y es que Plutón está ubicado en un lugar un tanto un tanto raro ¿no? y además existe otro planeta eh, que actualmente no existe que en determinadas tablillas sumerias identifican con el nombre de Tiamat, ¿no? Es decir, un planeta que ya no existe. Bueno, a partir de ahí viene la teoría de que en realidad Nibiru eh el planeta del que del que proceden esos esos Anunnakis eh digamos que que de algún modo impacta contra Tiananmen, y eso da lugar a la Tierra. Es decir, y entonces eh, Plutón, digamos que que se reubica, ¿no? Bueno, esa es un poco la teoría más o menos de, de Nibiru, ¿no? Es decir, de ese planeta donde, de donde proceden los Anunnaki. Lo que ocurre es que diferentes eh, astrónomos y especialistas desde los años 90 defienden la existencia de ese, no de, no de ese planeta, pero al menos de un planeta que podría identificarse con ese vale, Nibiru vale, déjeme antes de que eh, volvamos a hacer esa aseveración que escuchemos al propio Zacharias Ichin hablando de Nibiru bueno, uh, uh, well, la primera cosa es que el duotécimo planeta que es el planeta de los Anunnaki uh, llamado uh, por los sumerios uh, Nibiru uh, uh, uh, pasa uh, cada 3.600 uh, años so cerca de la Tierra here, por lo tanto, primero hay que And saber había que ver cuándo va a, a pasar la próxima vez para que nuestros astrólogos lo puedan ver pero el hecho es que ya se ha encontrado en 1983. Uh, y con respecto a Marte, eh, Marte era el, el planeta que era el intermedio, el planeta estación, podemos decir donde el intermedio donde repostaban eh los Anunnaki. Ese ese planeta de tal forma eh, tenía una base eh en Marte que hace muy poco fue reactivada qué curioso ¿no? si, sí, bueno según Sitchin esa, esa colisión del planeta Nibiru contra Tiananmen daría lugar a la formación de la Tierra y en la y a la formación del cinturón de asteroides no que sería una de las consecuencias de, de ese choque de, de ese impacto además como consecuencia de esto el, el planeta Nibiru quedaría atrapado en un campo gravitatorio del sistema solar por lo tanto regresaría periódicamente, uh -huh. cada 3.600 años, no incluso bueno, ciertos planetas se reubicarían no Esa es la teoría de, de Sitchin pero como digo, desde hace algún algún tiempo determinados astrónomos defienden la teoría de que existe otro planeta en nuestro sistema solar o sea, esos son datos auténticos, científicos, comprobados sí, dados por nuestra ciencia, ¿no? sí, la, la última información viene de febrero de, de 2011 eh, dos astrónomos que han publicado sus conclusiones en prestigiosas revistas eh, científicas que defienden la existencia de ese, de ese planeta X, sí, ¿no? El, el planeta por X. Decir, sí, planeta X, por cierto, a lo que dedicamos la portada este mes en la revista Año Cero, todo hay que decirlo. <risa> ¿no? Y, y lo, lo que lo que plantean estos estos científicos es, es muy interesante. Ellos creen que este planeta se encuentra en la llamada nube de Oort, ¿no? que es una, una región celeste que está, digamos, en, en el extremo de nuestro sistema solar, ¿no? digamos en la parte final de nuestro sistema solar no esta nube de oro está formada por cometas, asteroides, en realidad lo que podríamos llamar entre comillas basura cometaria, ¿no? y como digo está justo en los límites de nuestro sistema solar, ¿no? estos científicos han estudiado la órbita durante las últimas décadas de 82 cometas que, que han pasado más o menos cerca de, de nuestro planeta y que proceden de esa nube de oro ¿no? y ellos han localizado ciertas anomalías en sus trayectorias que solamente podría explicarse mediante un tirón gravitacional de ese planeta que estaría oculto en esa nube de horno esa es una de, de las bases o, o de sus bases para defender la existencia de ese planeta pero es que años antes en el 2002 otra serie de científicos eh publicaron un artículo en la revista Nature que es la revista científica más prestigiosa del mundo ¿no? ah. y estos definen una teoría eh, un tanto diferente pero también fascinante ¿no? eh, ellos dicen que, que, bueno, que han localizado eh, un planeta también de, en base a, a determinadas anomalías astronómicas que tiene una órbita elíptica y cada 30 millones de años pasa muy cerca de esa nube de Oort que recordemos decía que es una región celeste, que la que está formada fundamentalmente por basura cometaria, cometas, asteroides, etcétera Entonces, cuando este planet, planeta en esa órbita elíptica llega a las cercanías de la nube de Oro, la desestabiliza, ¿no?, con lo cual esos cometas y asteroides salen despedidos a gran velocidad, ¿no?, es decir, y quizás... Algunos de esos cometas podrían llegar a impactar con la Tierra. Esta podría ser la explicación, definen estos astrónomos, de las extinciones masivas producidas por impactos de meteoritos en la Tierra. Solamente se produciría cuando este planeta, cada cierto 20, 25, 30 millones de años, llega a las cercanías de la nube de Oort, la desestabiliza y lanza esos impactos cometarios que podrían impactar contra la Tierra. 13 y 29, una pausa y sacamos conclusiones. Te invitamos a entrar en un mundo único, Espacio en Blanco, mucho más de lo que puedas imaginar, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Teníamos muchos más cortes de este personaje, pero bueno, habéis escuchado sus palabras. Tratemos de sacar conclusiones en dos minutos antes de irnos a Japón y contar otras historias a nuestros oyentes que están ahí esperando. ¿Es un, ¿Era un loco o hay que tener en cuenta mucho de lo que contaba? Eh, yo, yo creo que, que ha sido el iniciador de muchísimas teorías y que es su nombre que se le recordará por sus aciertos y también por sus por sus desaciertos, pero yo creo que plantea una serie de teorías que en su momento eran bastante eran anatemas y que ahora no lo son tanto, ¿no? Y yo creo que para despedirme brevemente, quisiera hablar de una teoría fascinante, que muy breve, pl muy breve que, que, pla que plantea uno de los grandes astrobiólogos que es Paul Davis, ¿no? y tiene que ver con nuestro ADN, el 97% de nuestro ADN es el llamado ADN basura es decir, los, los científicos no saben en realidad para qué sirve, por eso lo han denominado con ese nombre ADN basura, pero han llegado a la conclusión de que algún cometido debe, debe tener, ¿no? en realidad creen que son, bueno... Eh, procesos evolutivos de hace millones de años que han, que han quedado ahí y que no tienen una gran utilidad pero Paul Davis plantea que quizás ese 97% de ADN basura en algún momento podría activarse y provocar algún, algún tipo de, de salto evolutivo y plantea algo más fascinante es decir, cómo una civilización que quisiera dominar el universo podría hacerlo pues precisamente mediante la, la creación de vida en diferentes zonas del planeta es decir, la inserción de ADN de células que, que con el paso de, lo, de los años, de millones y millones de años, darían lugar a, a la vida humana, ¿no? y que quizás ese ADN basura podría activarse en algún momento, provocar ese salto evolutivo y que, y que llegáramos a crear vida en otros planetas precisamente a lanzar microbios, osporas, a esos otros planetas ¿no? sería una forma de colonizar todo el universo y tendría que ver con ese 97% del llamado ADN basura esta música dice que nos vamos rápidamente, bueno, Sitchin no te obliga a creer lo que te obligas a pensar y además te hace cuestionarte tus creencias te hace cuestionarte tus dioses tus tus tus orígenes yo creo que eso es fantástico, se va equivocado seguramente se ha equivocado pero gracias a, a él y a otros muchos pues se ha reescrito la historia ha provocado un terremoto de conciencias una revolución silenciosa que, que ahora empezamos a entender y a comprender preguntándonos cosas ¿no? ¿podremos estar de acuerdos con él o no? pero pero miles de personas han descubierto la arqueología y la mitología desde otra perspectiva mostrando paisajes, culturas, mitos la gran pregunta es Tenía razón, Miguel. Hay que esperar al 2012. Mira, yo creo que tenía mucha razón en cuestionar que muchas de las cosas del mundo antiguo estaban mal escritas. Que tenía razón al descubrir que al afirmar que los dioses del mundo antiguo, de la mitología, se pueden interpretar perfectamente desde, desde el punto de vista del paleocontacto. Del contacto entre una cultura tremendamente avanzada y otra nada desarrollada y tenías razón al afirmar que todos los ritos tan antiguos se pueden explicar en clave tecnológica la pregunta es esa es la definitiva cuestión es la gran pregunta saber si venimos desde las estrellas y las conclusiones o lo que provoca eso quizá la respuesta la tengamos dentro de poquito 2012 se acerca gracias Fran por el trabajo el magnífico trabajo ...prepararemos otro... ...Miguel, tenemos algo para ti... ...pero cantamos... ¿no? ...a mí me da vergüenza... ...un sí. cumpleaños... Eh, ...Miguel Pedrero... ...gracias por estar con nosotros... ...por celebrar tu cumpleaños... ...que sean muchos en el espacio en blanco... ¿vale? Sí. ...y bueno... y bueno, ...muchas gracias... Y, y, ...y ya que estamos dándone, dándonos flores... Trabajar con los mejores siempre hace a uno mejor Gracias 3 y 34, nos vamos Nos vamos a, a las alpujarras Hay cosas que contaros allí Y después a Japón, tenemos gente que Nos va a contar cómo está la situación Nos escuchan en Yokohama, muy cerca de donde está Ese follón de la central Y queremos contaros lo último de la que pasa, Fran Ser, feliz, ser felices, que nosotros nos vamos a Pascua Ah, verdad, <risa> buen viaje a Pascua <risa> <la semana risa> A buscar el hombre Vámonos, la... sí, cosas. Sí. Vámonos a alpujarras ahora Quiero contarte una cosa, Mark Algo que aún no sabes Nosotros, los Capaxianos Lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo El universo se expandirá Y luego se cerrará en sí mismo A continuación volverá a expandirse Y repetirá este proceso hasta el infinito Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse Todo será otra vez como ahora Cualquier error que cometas esta vez lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes. vamos a una región de Andalucía llena de lugares fantásticos. En ella se concitan paisajes únicos junto a poblaciones de humanos que aún conservan vivas sus tradiciones. Allí nos espera un investigador que ha recopilado algunos misterios, entre ellos el Enigmáticas fotografías que nos muestran que el más allá existe. Acompañarnos. Las Alpujarras y algunos de sus misterios nos esperan. Escuchando páginas Escuchando imágenes. Y nos vamos a conocer misterios A una parte, a una región en España Llena de leyendas, que es la Alpujarra Ahí está esperando Rafael Reyes Buenas noches, Rafael Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Qué suerte vivir ahí en ese sitio, ¿no? Tenéis Bueno, la verdad que sí, que Granada es una ciudad muy bonita en todos los aspectos y Ajá. ofrece muchas cosas a nivel cultural, gastronómico y también a nivel de, de los misterios, sí, de ¿no? la Casa Encantada. Y más ahora que ya llega la primavera, bueno, casi el verano por ahí abajo, eh, qué calorcito y qué gusto, ¿verdad?, con todo... Sí, la verdad es que bonito. ya hace bastante calor y, bueno, se agradece. Ajá. La verdad que Granada es muy bonita. Ya has estado buenas veces en nuestro programa. Eh, eres un grupo de Sama Cuarta Dimensión, ¿qué es eso exactamente? Explícanos. Bueno, pues es un grupo de investigación que creamos hace cuatro años, pues, una bueno, en serie, somos amigos todos, y nos une, pues, el interés por por descubrir qué existe detrás de esas casas encantadas, si es verdad lo que cuentan, si no es verdad. y Ya con el paso de los años, pues claro, nos hemos dado cuenta de que es cierto que existen más allá, uh -huh. y claro, nos dedicamos a, a grabar psicofonías, a echar fotos, y... Bueno, nos une este tema en común mm. Sin embargo, tú eres profesor, profesor de secundaria Sí, sí mm. eh, En tus ratos libres es el hobby O utilizas el tiempo para investigar, ¿no? Sí, efectivamente, entre otras cosas, pues sí Vale, Gracias. ha habido algunas cosas que hemos visto por ahí que nos han llamado la atención desde la última vez que estuviste y es el hospital de la Faguara Sí, el sanatorio de la sí, que es un lugar que es investigado pero antes de decir una cosa, ¿por qué la Pujarra tiene tanta fama de, eh, de mágica y de leyendas y hay tantos seres extraños ambulando todavía por ahí? Bueno, la Pujarra es un sitio especial no porque pertenece a Granada eh, lo que pasa que ya cuando te metes en alpujar que no, quizás no tiene nada que ver con la orografía de, de granada capital o de la, o de la costa no porque es un lugar que a pesar de estar a una hora de, de granada por ejemplo Áge jarón está bastante apartado y ya por la orografía y bueno hoy en día se aprecia también que está apartado y, y ya en la época de los árabes pues había ciertas poblaciones autóctonas que que como que resistían a la inversión en la zona y eso es un lugar dado a la leyenda también ha habido repoblaciones de de gallegos y, bueno, quizás eso ha influido en las leyendas de, de las ánimas y de los fantasmas que aún perduran en, hoy en día okay. en esos pueblos Te iba decir, Rafael, si eso tenía que ver eso un poco con la, la geografía del lugar, ¿no? Es decir, sitios boscosos, como pasa en Galicia ¿eso mmm, da lugar a leyendas o hace que todavía sigan ahí eh, incluidas dentro de ese paisaje? Sí, la verdad es que sí por ejemplo, bueno, nosotros en Dalpojarra hemos estado investigando pues en Soportuja, que son, de hecho, el escudo del pueblo, eh, mantiene una bruja, y de hecho van a, hacer, van a abrir un museo, un museo de, de la Inquisición y de la brujería en ese pueblo, uh -huh. y hasta hace poco pues ha habido mujeres que hoy en día seguían echando las cartas y tenían premoniciones y cosas relacionadas con, con el más allá. Uh -huh. También otro lugar donde hemos investigado, sí. y en este momento ahí la Alpujarra, fue en portugal. En la casa de la mina, una casa donde estuvo eh, tristemente fallecido Jiménez de los investigando Y existe una habitación donde el dueño de la casa no, no quiere dormir en ella Pues hay un espíritu, un espectro que, que, como nos dijeron, pues le apretaba el cuello y no le dejaba dormir Entonces, mm. hombre, cuando fue nuestra curiosidad, cuando entramos a la casa Y, bueno, la dueña es una mujer de pueblo, campechana, y el dueño es un pastor Y como dije, yo ya, hombre, con la edad que tengo, como 80 años, a mí no me da miedo nada, porque duermo en la sierra, en plena sierra de lujas. Pero que, claro, esas cosas, él es él, él, él, le dan miedo. Ajá, mm. qué curioso. Mm. una cosa antes de al hospital. ¿Es cierto que ahí estuvo John Lennon en La Pujarra? ¿Aquí? ¿Cómo? John Lennon, ¿es cierto que estuvo parado por La Pujarra? No sé. Pues mira, lo, de, lo desconozco, pero lo que sí sé es que la batería de Génesis, eh, el autor del libro Entre demones sí, sí vive la alpujarra. ¿El autor el de Génesis? Sí, efectivamente. ¿No es Phil Collins? No, Phil Collins no. Ya. No, no, no, su, el batería. de batería. Bueno, Hospital Lafaguara, nos vamos a ese sanatorio que ha investigado Rafael. Eh, yo he visto una foto... Eh, que quiero que nuestros oyentes le echen un vistadito y luego nos dices la página en la que se ve una, una señorita tu compañera y luego detrás una imagen fantasmal clarísima pero cuéntame cómo fue esa investigación bueno pues fue por casualidad de la vida porque yo hace 6 años pues la verdad es que creía en los espíritus pero no a ciencia cierta entonces pues fui motivado por la curiosidad al vecino pueblo de Alfacán y Pues me adentré en un bosque, porque sabía yo que estaba el sanatorio en esa zona, yo he vivido hace un año, y lo curioso del bosque es que hay un gran silencio en ese bosque, es como el típico bosque encantado de las películas inglesas, así como el Sleepy Hollow. Sí, no hay ni pájaros que o sea, canten No, la verdad es que nada más te invitaría, estás invitado a que vengas y a que lo vivas en, en directo. Ajá. Te da un gusto enseñártelo Porque es lo más curioso Porque tú, por ejemplo, puedes ir a la Sierra de Segura Y todo vas por la noche andando Y escuchas los pájaros, la naturaleza, las sí, ramas sí. Pero en ese bosque no se escucha nada Eso ya es algo que llama la atención mm. Y ya de entrar al sanatorio Pues se me puso el vello de punta Yo sentía que había algo Y le dije a, pues, a Yasmina Que se pusiera que le iba a echar una foto Y cuál fue la curiosidad Pues que al revelar la foto Pues era una enfermera detrás a los seis meses se lo veía al ideal al periódico de Granada y los ha comportado y ya por eso pues ya me llamaron de Cuarto Milenio sería en Cuarto Milenio y hacían muchos programas de televisión como España Directo y bueno y programa de radio también y entonces pues claro ya me di yo cuenta de, de que en verdad había algo porque en el, en el bosque estamos los dos solos y aparte también grabé un vídeo donde salen psicofonías que si quieres las puedo mandar al programa a tu uh -huh. dirección y ¿Sí? vale y, y claro es un sitio muy especial también rodando con el programa Cuarto Milenio pues ante la pregunta de Juan Jesús Vallejo que, que ve desde más allá, se grabó una psicofonía que dijo a usted eso también te la puedo mandar porque son es muy claro mm -hmm. nosotros el grupo de investigación está formado por Antonio, por Manuel Bolívar Rafael Reyes y David Álvarez pues eh, tenemos más de 100 psicofonías pero la más clara es la de usted ya te la pediré Vale. Rafael, eh, ¿quién era o, o qué crees que era esa foto que el tío mismo ha llamado la atención? Eh, sí. que se ve eso a tu compañera y detrás esa figura? ¿Una monja? -qu ¿Quién era? ¿Una enfermera? Pues resulta que hay un superviviente que estuvo ingresado en el sanatorio con 17 años se llama Agustín Barayamorillas, que le un saludo que sí, es una... Espera, un sanatorio que ahora está abandonado, claro, evidentemente, ¿no? sí, pero en el año 44 él estuvo ingresado porque tuvo no tuvo tuberculosis trató una enfermedad respiratoria Ajá. y entonces este hombre se ha puesto en carta conmigo y me confirmó también porque hay una foto donde también aparecen dos perros y él confirmó que era cierto que había dos perros cuando él estuvo ingresado en 17 años eh, pero y... A ver, eh, y entonces hay muchas fotos que hemos mandado donde se ven enfermeras con traje de época además si se amplía bien la foto con el adobe photoshop se ve que la enfermera en la boca tiene una mascarilla blanca sí si sí, y sí, llevar sí. lleva el uniforme de, de esa época de época del año 1940 ya yeah. sí. y qué más te iba a decir pues es que hombre, es un tema muy largo, la verdad que es un tema para escribir un libro, El tema del sanatorio. Anímate, anímate, eh, déjame que hacemos una misma pausa y nos vamos a otro lugar. Vale. Ahí están esos sonidos del sanatorio. ¿Has pasado una noche, alguna noche ahí, Rafael. Sí, hemos pasado noches... Bueno, aquí estoy ahora mismo con, con mi compañero, con Juan uh -huh. Y sí, hemos pasado muchas noches en el sanatorio, y nos han pasado muchas cosas. Pues hemos escuchado, pues, de, de ruidos que no tienen explicación, sí. como susurros. hemos escuchado también como un sonido de unas campanas. Uh -huh. Pero no soy yo el de la única persona que ha tenido experiencias paranormales en su lugar Hay mucha gente del pueblo que, que ha ido a cazar... Pues ahí con las escopetas Y entonces al escuchar voces Voces directas Pues eh, pues ya ha corrido la leyenda De que el sanatorio estaba habitado por Dicen que es el fantasma de, de la antigua directora Sí Aunque a nosotros no, nos han salido muchas psicofonías Psicofonías de hombres y de mujeres Yo te iba a preguntar eso que era la ¿Cuál era la idea que corría por el lugar? ¿Quién era esa persona que se aparecía? La antigua directora, dices Sí, ¿Sí? Eh, ¿Sí? hay gente que la chacas abiertas Virgen gente Gientis que la antigua directora ¿Cómo se llamaba, perdona? Berta Vilgemi Hendrich Ya yeah. ¿Murió sí. de forma dramática o algo allí? No, no, no, no, no no Ella murió en su casa en el pulche en sí. Granada uh -huh. Lo que pasa es, que es un el sanatorio es como si dijéramos una puerta dimensional Está encravada en una montaña pues en el tipo de lugar donde, por ejemplo los, los griegos construyeron sus templos uh -huh. Un lugar elevado, un lugar donde confluye la fuerza de la naturaleza uh -huh. Y es un lugar muy especial y no sé por qué pero lo cierto es que hay fenómenos paranormales y no es precisamente la achacan a ella pero ella no, no murió en ese lugar pero bueno Rafael quizá tengamos que irnos a ese bosque y darnos una vuelta por ese eh, en ese sanatorio y a lo mejor hasta hacer un programa con vosotros allí estaría bien Sí, la verdad que sería muy interesante Apuntamos la idea Extrañas fotos, hay más extrañas fotos que tú has conseguido Otra, dices que incluso mejor que esa De la enfermera En el pub, El Granero Sí, cuéntanos, efectivamente Cuéntanos qué es esto Pues bueno, pues en Granada Pues como me conoce la gente Ya me vieron en la tele Pues ya me comentaron un día Oye, ¿por qué no investigas aquí en El Granero, en este pub? Que tenemos un fantasma abajo Hombre, sea, a mí me, me reí un poco ...porque yo no sabía la historia del lugar... ...pero luego al investigar... Eh, ...pues resulta que era el granero del Palacio de Abrantes... ...un antiguo palacio árabe que está detrás... Mm. ...y ya me comentó el dueño pues... ...pues que las camareras cuando bajaban a las 4 de la noche... ...a hacer las cuentas... ...pues que veían sombras, escuchaban ruido ...fuimos a un dominio a investigar... ...y cuál fue la sorpresa cuando... ...pues echamos una foto y... ...y al final de la barra pues se ve como un monje... ...encapuchado, todo de negro, con... Pues el típico monje y bueno esas fotos esa también esa es muy buena muy buena aparte sí. hemos grabado muchas psicofonías Ajá. y y quién decían que estaba en ese en ese granero quién quién habitaba o quién era el duende que hacía travesuras allí bueno una de las psicofonías que hemos obtenido pues ante la pregunta cuál es tu nombre pues se escucha prudencio y Ajá. bueno todo el mundo habla, le llama el fantasma prudencio o el monje Ajá. Prudencio Pero es un lugar muy antiguo donde mi teoría es que había un cementerio sigue habiendo un cementerio y restos óseos uh -huh. enterrados y pues quizás por la cercanía de la iglesia que está a unos 5 metros la iglesia de las Carmelitas descalzas Y claro, se cumple eh, con la idea de que en toda casa donde hay paranormales siempre hay eh, personas enterradas uh -huh. Y en el sanatorio también hay personas enterradas, quizás eso sea de uno de los motivos por los que hay fenómenos paranormales ya, eh, O sea, que crees que hay una trascendencia y hay vida después de esta vida y que a veces esa gente que se queda ahí se manifiesta de alguna manera con nosotros, se comunica con nosotros hombre, creo, hombre, estoy seguro de que hay nada más allá de eso sí estoy seguro has conseguido pruebas, ¿crees que esas psicofonías y esas fotos que tú has conseguido son las pruebas de ese más allá? sí, hombre, entre otras psicofonías que hemos obtenido en Granada y, hombre, en Granada y también ah. hemos estado investigando en Jaén y en Málaga por sí. ejemplo, en Cartijo Jurado y la verdad que, que sí creo en ello Ya, espera que ponemos un poquito de música Te despido y nos das una dirección Para poder ver esas esas fotos, ¿vale? Vale Rafael, Rafael Reyes Para nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver esas fotos? Tanto la de la Favara como la del Granero Ese monje pues eh, poniendo en Google el fantasmas en el granero sí puedes verlo o por ejemplo las 100 mejores fotos de fantasma del mundo pues la 17 en la del sanatorio de al o si no el blog pero nada bueno repite la dirección del blog por favor era misteriosa era misteriosa punto perfecto y cuarta dimensión para ponerse en contacto con vosotros Rafael pues en el correo la cuarta dimensión arroba perfecto quizá dentro de poco nos veamos ahí en Granada estamos planeando una salida o un viaje y a lo mejor sería una buena ocasión para ir a ese hospital Alfaguara si nos acompañas ese sanatorio ¿te parece? no, sí, claro sería un placer de hacer un programa en directo de allí Tam y... también para nosotros decir también para nosotros mándanos esa psicofonía Rafael, ¿vale? venga, perfecto fuerte venga, abra saludo. fuerte abrazo un saludo a, tía, a todos los oyentes gracias, fuerte abrazo hasta luego espacio en blanco una puerta abierta hacia lo desconocido entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional 3.51, 2 y 51 en Islas Canarias nuestro último viaje nos va a llevar a hasta una isla donde lo están pasando mal Hasta Yokohama en Japón, Begoña González está allí, buenas noches Begoña Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bueno, buenos días sí. para ti, ¿no? ¿Qué hora es en Japón? Eh, ahora aquí son las 11 menos 10 de la sí, mañana De la mañana, vale, Bien. vives en Yokohama, ¿no? Sí Tres horas y pico de del lugar donde ha habido esa catástrofe sí. nuclear, ¿no? Sí, sí ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues bueno, aquí en Yokohama mmm, la verdad es que podemos decir que hay una situación de normalidad. Mm. Eh, la gente a los colegios han comenzado en abril los colegios japoneses y entonces todo se nota normalidad, un deseo de un deseo muy grande de, de tener una vida normal. Uh -huh. eh, y lo que sí que es cierto es que estamos eh, hay una gran preocupación por la por la central nuclear, por la situación de la central. Ya, espera un segundito, ¿a qué te dedicas? No te pregunto. Ah, bueno, eh, bueno, yo soy psicóloga. Sí. Eh, y bueno, llevo viviendo aquí en Yokohama cuatro años y medio porque a mi marido lo trasladaron a aquí. Ajá. Uh -huh. Entonces eh, Trabajo en un colegio también Sí eh, Pero bueno, lo que quería es eso Remarcar que hay una Hay una hay un gran deseo de, de tener una vida normal Normal, eh, De hacer como todo el mundo ¿Escuchas nuestro programa desde hace mucho tiempo? Pues la verdad es que lo descubrí por casualidad eh, Puesto que antes vivía también en Estados Unidos Y el horario es muy diferente uh -huh. Pero comencé a... Tengo una radio que la escucho por internet Sí Y, y me gustó Y sí, suelo, suelo hacerlo todos los fines de semana que puedo Suelo escucharos Y me parece muy muy interesante lo que decís Ya te vemos, te vemos de vez en cuando yo <risas> coja, eh, sí. Cuéntanos eh, Lo de los terremotos es, debe ser tremendo Ya estáis acostumbrados a eso vosotros allí no Pues la verdad es que estamos acostumbrados Porque siempre se mueve Pero esta vez cuando hubo el terremoto del 11 de marzo mm. Eh, mm, Todos fuimos conscientes De que había sido algo más grave De, de, de lo normal ah. Y entonces... Eh, bueno, enseguida se desataron las alarmas de los tsunamis eh, Que afortunadamente aquí, donde yo vivo no llegó Pero una parte de Yoko sí que se mojó pero no mucho Y todo el mundo empezó a mirar la televisión Y lo que sí que sucede es que llevamos más de 900 réplicas Desde este, desde este sí. tsunami, desde este terremoto del 11 de marzo Hoy creo que hubiese tenido uno, hoy, ayer, uno de siete y pico, ¿no? Increíble, sí, otro ¿no? día Entonces estamos como un poco... Hay una tensión, o sea, estamos haciendo una vida normal Pero es verdad que hay una tensión de Se siente mucho que la, que las casas se mueven, que... Eh, bueno, que, que en cualquier momento puede haber otro terremoto Porque hablan de que puede haber el Gran Tokai Que es un poco más al sur Sería la zona de Shizuoka Que está más al sur de Yokohama uh -huh. Y ese terremoto todo el mundo tiene miedo de que ocurra Porque no se sabe si es tan grande que ha llegado a Sendai Es el que anunciaban o si puede ser el otro, ¿no? Ya yeah. eh... Begoña, en... ¿Estáis preocupados por eso de la radioactividad de la central nuclear? ¿Os cuentan algo? ¿Os están la Mira, verdad? la central nuclear, eh, bueno, aquí lo que... Yo hablando con gente japonesa, lo que hay es una gran desconfianza por parte de lo que TEPCO eh, nos está comunicando. ¿TEPCO qué eh, es? TEPCO es la empresa que se encarga vale, de, vale, vale. de gestionar la central nuclear, uh -huh. que se sabe que ha habido... Bueno, se dice que ha habido acuerdos entre el gobierno y TEPCO en el pasado, Entonces, eh, la televisión japonesa y la, la agencia de prensa japonesa dicen que que, bueno, que no se sabe muy bien eh, cómo es, cuál es la situación de la central nuclear. Porque hay, cada vez, hay muchas réplicas y cada vez eh, son siempre en esta zona. ¿Sí? Es en la zona de Fukushima, en la zona de Miyagi, donde ha habido el otro gran terremoto del jueves. Y ahí hay muchas centrales nucleares que están dañadas, bueno, que están... Que, no, que se apagaron y que no saben muy bien si están funcionando correctamente o no uh -huh. y cada día tenemos eh, digamos que esto va por capítulos cada día nos enteramos de algo nuevo un reactor que funcionaba a la víspera pues ahora ya no funciona uh -huh. entonces ahí hay una sensación de inseguridad yeah. eso sí que existe, de decir bueno la central nuclear la, se está controlando todo o realmente no saben qué hacer y están dando y palos de tiago sí, esa eh, sensación se la tenemos ¿te parece que sigamos comunicando contigo de vez en cuando para que nos cuentes cómo sí, si sí si no sigue hay viviendo? Sí, eh, sí. teníais un poco una queja ¿no? eh, ¿la embajada española se ha puesto en contacto con vosotros? Bueno, ese ha sido un problema que nos ha puesto en contacto con nosotros. Eh, eh, en principio dijeron que querían comunicar con las personas que estaban en Sendai, que nos parece evidentemente lo lógico, uh -huh. pero es que ni siquiera nos han llamado o nos han mandado un email para ver si, si estamos todos bien y sin embargo si nos han mandado información de las próximas elecciones. Yeah. Entonces estamos un poco, la verdad, estamos un poco disgustados ¿sí? Ya, yeah. bueno, ahí está tu, tu opinión eh, <risa> Déjame que diga dos cosas, qué increíble el pueblo de Japón el ejemplo que ha dado sí. de civismo, de organización, de saber estar ahí Y luego esos cuantos señores que están ahí trabajando en la, en la central nuclear sabiendo que les queda, bueno, que son sí, sentencia sí. de muerte, qué ejemplo están dando, ¿verdad? Quería, yo quería decir también que hay una gran solidaridad sí. entre toda la, la gente japonesa y la gente extranjera y una cosa que quería remarcar que es que ahora estamos en el tiempo de los sakuras, que son los cerezos en flor sí. y los cerezos en Japón significa la brevedad de la vida y la belleza de la vida sí. entonces a pesar de todo lo que la gente está sufriendo, porque es verdad que hay una gran dignidad eh, se quieren celebrar estos picnic que se celebran este fin de semana en, aquí en Yokohama para Un poco para lo que tú decías, ¿no? Para resaltar que la vida eh, merece la pena y que es importante. Mm. Y estas personas que es verdad que están trabajando en la central nuclear, eh, todo el mundo los, los está valorando muchísimo. Se reza muchísimo por estas personas. Eh, y cuando digo reza me refiero a todos los tipos de cultos. Yeah. Se está pidiendo mucho por por estas personas porque realmente están trabajando para que los demás podamos estar podemos tener una vida un poco más segura. Y salvarnos, sí, señor. Pequeño de nombre, despedir, ha sido un placer. Vale, Beso grande gracias. para ti, para tu marido. Los, a todos. los españoles que estáis por ahí y a tu familia, sí. que estáis bien, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un gracias. Nos hablamos gracias la semana que viene. Vale, hasta. Qué bonito ejemplo de los japoneses y de esa gente que está luchando para que los demás estén bien. Tenemos cinco ganadores, Bernabé, son Bernabé Marín de Navarra, Jero Valverde de Murcia, Merche Vicente de la Rioja, de lugares donde no se escucha nadie, Olga León Fuentes de Alicante y Ezequiel Rivera López de Valladolid. Eh, gracias a los cinco, enhorabuena y gracias a todos los demás por llamarnos. Habrá más premios, seguir insistiendo que será, es la forma de agradecer que estéis ahí, escuchando El Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Compañeros se van a la Isla de Pascua, otros se van a otros lugares, pero otra semana que viene estaremos aquí. En seis días repetimos aquí en Radio Nacional con un montón de temas y esperando vuestra compañía. Disfrutar de la semana, cuidado con el calorcito, nos vemos, ha sido un placer. Cuidaros. Bueno, gracias a los amigos que han venido a vernos desde Alobacete. Nos vemos la semana, ¿vale?